Mejore mucho más. ¿Nos vamos corriente? Vamos, dale. Porque me parece que terminó el entrenamiento de regatas y ahí puede estar. ¿Paolo Quintero, estás? ¿Qué tal?、Muy、buenos días. Uy,、sí. qué, qué difícil que estuviste, negrito, qué difícil que estuviste. ¿Cómo estás? ¿Para qué? ¿Para qué difícil? Bien. Para encontrarte, bien, bien. para encontrarte. Ah, <risa> y yo soy difícil, sí. Soy sí. una persona muy difícil. ¿Cómo andas? Bien, todo bien, todo b i En orden. Bueno, ¿cómo arrancó sí, sí, esa, esa pretemporada? Bueno, estoy arrancando, así que no, mucho s detalle s no te puedo dar.、Eh, de a poco me voy insertando al, al equipo. es La verdad que contento de estar, de estar nuevamente acá.、Eh, el día no me está acompañando porque está feo, llueve, o sea que frío.、Eh, pero bien, bien, bien. La verdad que contento y bueno, y a, a disposición del cuerpo técnico y, y del equipo para, para lo que resta, ¿no? De, De pretemporada para, para el comienzo de la liga? Sexta、K、temporada consecutiva en regata, ¿no? Seis temporadas, sí. Bueno, sí, sí. un récord eh, para eh, mí. Eh, eh, <risa> ¿Qué tiene que ver ¿Qué, o, o qué pasó para que vos decidas jugar tanto tiempo en un equipo? No, es mi forma de ser un poco. Yo, en los lugares donde me siento cómodo, trato de, de establecerme, de quedarme.、Eh, en Boca tuve tres años. En el k a i s e Ragosa 4, bueno, y ahora acá rompí un poco los esquemas ahí.、Claro. Eh, yo creo que es eso, ¿no? De que si me siento bien y después la, la, la, la, por ambas partes se dan las condiciones, sea deportiva y económica, y,、eh, y el lugar me gusta y me siento cómodo,、eh, ¿por qué andar cambiando, ¿no?、Eh, además, hay una buena relación. Con la gente del club,、claro. eh, tengo a mis amigos en Corriente, Corriente me gusta, tengo a mi novia, tengo, o sea, hay muchos factores ¿no? también que, que prevalecen y hacen que, bueno, que a uno、claro. le cuesta tomar, tomar la decisión de salir. ¿no? Paolo, siempre las expectativas se renuevan temporada tras temporada, pero hay que decir que es un regata casi nuevo, solo quedan Arengo, vos, Espinosa y s á i z ¿Cómo afrontás esto, teniendo en cuenta que también cambió el técnico? Bueno, bueno obviamente. Eh, eh, Va a cambiar todo, ¿no? Le, las expectativas son, son muy buenas, más allá de que hay un plantel nuevo y nuevo entrenador.、Eh, hay mucha calidad, hay, hay muy buenos jugadores. r e g a t a siempre ha estado peleando lo más arriba,、eh, siempre a m á s e q u i p o s competitivos. Así que, bueno,、eh, obviamente va a ser un periodo de adaptación porque nuevo entrenador, nuevos, nuevos jugadores, eso implica de que, bueno, que tenemos que conocernos. Eh, pero no tengo duda que vamos a ser un equipo muy, muy competitivo. Bueno, y, y la vuelta a jugar con, con Fernando Martínez, ¿no? que ya había jugado con él y, y llega este año a, a, a regata nuevamente. Sí, sí, sí, la verdad que bueno, contento de, de poder、eh, jugar con Fernando nuevamente. La temporada que lo hicimos juntos n o、no、ha ido muy bien. Hemos perdido la final con, con Peñarol. Este, así que bueno,、eh, tenerlo en el equipo para mí. Es un placer, un jugador que, que se entrega al 100%, que, que siempre está al máximo de, de, de su capacidad y, y buena, buena persona, así que bueno, contento.、Eh, ¿Y cómo llegas vos desde lo físico? Este, el año no, no, no, en, en general de regata s no fue bueno el pasado. Sí. Y, y tuvo que ver también una serie de, de, de lesiones importantes, no, no, no la magnitud de la lesión, sino la cantidad de lesiones que, que tuvo el plantel. n o Si bien es cierto que la de Martín s、sí、i f u e bastante importante con el tema del hombro. No, no, no, bien, bien, yo ahora me, me siento bien, obviamente、eh, que no estaba con equipo o、eh, c ningún n club, pero estaba haciendo mis, mis trabajos personales n o、eh, eh, para Para tratar de llegar de la mejor manera posible. A la pretemporada.、Eh, así que, bien, bien. Obviamente no puedo arrancar、eh, al 100% porque los chicos ya me llevan、uh, dos semanas de, de laburo. Así que、eh, trataré en poco tiempo de estar a la par de e l l o s、eh, Dale, Santi. La base va a estar comandada por un uruguayo y un norteamericano.、Eh, ¿Cómo afrontás eso? Porque venías de muchos años con Javier Martínez o con bases nacionales. Bueno,、eh, sí, obviamente que. Me toca en lo personal jugar con, con dos jugadores que, que son nuevos en la liga.、Eh, pero bueno, por lo que he visto, no, no conozco mucho ninguno de los dos. Hoy el primer entrenamiento son dos bases、eh, que tienen muy buena visión de cancha.、Eh, obviamente tendremos que ir descubriendo n u e v s a medida que vayan pasando el entrenamiento. Son dos bases、eh, muy capaces, así que bueno, no tengo duda de que, de que van a conducir y van a llevar bien al equipo y, y nos vamos a, a adaptar rápidamente. Negrito, bueno, queríamos saber cómo estabas, este, queríamos ver cómo, cómo habías arrancado esta pretemporada, sos uno de los jugadores. Este, importantes que, que tiene la Liga Nacional, ¿no? este, por trayectoria, por, por edad, ¿eh? pues、hay que decirlo, lamentablemente, es por edad también, este, y por talento.、Eh, y, era, y, y estaba bueno tener, aunque sea unos minutos, tu, tu palabra. Ojalá que、bueno. tengas una, una muy buena temporada vos, ojalá que Regatas tenga una buena temporada, en realidad que todos tengamos una muy buena temporada y bueno, lo mejor para, para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno. Eh, ojalá y tengamos un buen comienzo de liga, que, que todo salga bien. Y, y bueno, estaremos en contacto durante mucho tiempo ahora. Dale, dale, un abrazo enorme. ¿eh? Un abrazo, hasta luego. La palabra de Pablo Quintero lo dejamos comer porque estaba pobre, ya estaba, se escuchaban los ruidos de los tenedores, los cubiertos, los platos este, y, y se le estaba enfriando la comida. Y nos vamos nosotros a comer ahora. Ah, y nos vamos nosotros, tenés razón. Trece, ya se acaba el programa, se viene la gente de Tarafa, nos vamos con j e s s i c a con Noelia, con s á n c h e